Los bancos mixtos de forraje son cultivos forrajeros donde se combinan especies herbáceas, arbóreas y arbustivas de alto valor nutricional, junto con plantas de alto contenido energético, con el fin de obtener forrajes de excelente calidad ricos en proteínas, minerales, azúcares, fibras y vitaminas para la alimentación animal. Igualmente se pueden incluir especies para el consumo humano, también árboles frutales y palmas. Los forrajes producidos en un banco se cortan, acarrean y suministran a los animales, ya sea frescos, secos para obtener harinas o en forma de silos. Entre las especies más comunes empleadas en el establecimiento de bancos forrajeros están la leucaena, botón de oro, matarratón y tilo, como fuente de proteína. Igualmente, las gramíneas, pastos de corte, maíz, sorgo y caña como fuente energética. Al momento de elegir el terreno para establecer este tipo de arreglo, tenga en cuenta ubicarlo cerca del establo. Así podrá picarlo y suministrarlo al ganado de manera práctica. Al ser cultivos forrajeros intensivos, requieren prácticas agrícolas como fertilizaciones frecuentes para devolverle al suelo los nutrientes que están siendo extraídos por las plantas. Desyerbas mecánicas para disminuir la competencia por luz y nutrientes con a r b e n s e s agresivas. Controles fitosanitarios con productos que no dañen o agredan el medio ambiente. Si se presentan plagas o enfermedades, una forma de control es un corte adecuado y a tiempo. Los bancos mixtos de forraje adquieren importancia durante los periodos de sequía o, en algunas ocasiones, durante las épocas de lluvias severas. Cuando se emplean como suplemento o para el sostenimiento del ganado, proporcionándole al ganadero la posibilidad de mantener o incrementar la productividad del ato. De igual manera, la combinación de árboles, arbustos y gramíneas protege el suelo, incrementa la diversidad biológica y el reciclaje de nutrientes, y mejora la provisión de servicios ambientales de los predios ganaderos. Además, reducen los impactos negativos generados por la ganadería, como la degradación del suelo, la pérdida de bosques y el deterioro de las fuentes hídricas. Los bancos mixtos de forraje se convierten en un modelo silvopastoril intensivo que ayudará a que su finca ganadera sea más productiva, siendo ambientalmente responsable.